pasar de la edad media al siglo XXI y solo son 70 kilómetros los que hay entre Jerusalén y Tel Aviv entre las dos ciudades más importantes de Israel el mundo antiguo, el mundo tradicional y el mundo moderno, el mundo que mira al futuro, hasta ahí nos fuimos con Javier García Blanco y nos fuimos a un barrio Al barrio de Sarona, la mezcla de la tradición, casitas bajas, chalets pequeños y edificios gigantescos rascacielos. Pues ahí se asentó un grupo de neotemplarios hace un tiempo y pregonaban y lo extendieron por todo el mundo la segunda venida de Jesús. Y lo dicho, y nos fuimos hasta ahí con Javier García Blanco, que hoy está aquí con nosotros en el mundo bizarro, en las rosas de los vientos. ¿eh? Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Hola, eh, buenas ¿qué? noches. Digo que Hola, es señor. como pasar de la edad de media Jerusalén al mundo moderno Tel Aviv. 70 kilómetros tan solo de diferencia, pero decenas, cientos de años, siglos, eh, la gente no es capaz de comprender la diferencia que hay entre un sitio y el otro. En Jerusalén dicen, esto es soboma y Gomorra. Es que son muy modernos los de Tel Aviv. Sí, la verdad es que para el estándar eh, de los judíos ortodoxos, sobre todo, la diferencia es bastante notable. Y aunque en Tel Aviv, paseando un poco por sus calles, pues eh, también se ven eh, judíos ortodoxos, Eh, la realidad es bastante diferente a la que encontramos en, en Jerusalén. pues eh, Ese ambiente moderno, como tú dices, esas arquitecturas, esos rascacielos, eh, y bueno sobre todo la forma de, de vida que hay allí, que es mucho más eh, pues moderna, más abierta, con, con bueno, una actitud eh, que es mucho más parecida a la que, a la que encontramos, por ejemplo, en Europa. ¿no? Y nos encontramos allí, en el barrio de Sarona. ¿Cómo es Sarona y por qué destacamos este lugar? Bueno, pues Arona es otro, otro de esos rincones lleno de contrastes, en este caso dentro de la propia Tel Aviv, porque estamos hablando de un pequeño barrio eh, poblado por casitas bajas de estilo alemán y que está rodeado hoy en día pues por grandes rascacielos, por edificios muy modernos, incluso está muy cerquita muchas de las instalaciones del Ministerio de Defensa de, de Israel. Y bueno, pues eh, llama mucho la atención pues eso, esa, ese eh, contraste entre la arquitectura Eh, del siglo XIX, principios del XX, de estilo alemán, que tiene su origen eh, precisamente en una comunidad eh, de colonos alemanes que se establecieron allí eh, a finales del siglo XIX y que eran miembros de una comunidad eh, cristiana luterana que tenía pues, tintor, tintes eh, milenaristas. Ellos estaban convencidos de que la segunda venida de Cristo estaba próxima y que además su presencia allí, su establecimiento en comunidades religiosas, iba a propiciar esa segunda avenida. Y nos vamos hasta Talavid y se encuentran las huellas de este grupo de estos neotemplarios, de estos templarios modernos y templarios nazis, hay que decirlo, porque se juntaron un poquito esa ideología. ¿Qué huellas dejaron allí, en este lugar? Bueno, lo que más llama la atención hoy en día son esas casas bajas que más tarde ocuparían eh, pues ya eh, judíos eh, que, que fueron también allí eh, como colonos a Tierra Santa eh, y bueno pues eh, aparte de esta pequeña comunidad de Sarona establecieron también otras en no solo en Jerusalén sino también en, en Jaffa que es el antiguo eh, una de las antiguas ciudades eh, de allí de Tierra Santa y, de, y en Haifa en uno de los puertos más importantes del de actual Israel. ¿no? Y bueno, estas eh, comunidades no solo dejaron estas casitas, sino que eh, fueron en su día los que crearon la primera red de carreteras eh, en Tierra Santa, establecieron los primeros bancos eh, y, un, y toda una red de, de campos de, de, de cultivo que incluso eh, pues bueno modernizaron el, el país y enseñaron esas técnicas a, a los colonos judíos que llegarían Décadas, eh, más tarde. ¿Y ellos en qué se basan para decir y proclamar esa segunda venida de Jesús? ¿Qué señales se supone que tienen que tener para saber que va a venir Jesús, supuestamente? Bueno, ellos eran eh, en principio miembros de la Iglesia Evangélica Luterana Alemana. Eh, lo que ocurre es que varios de sus miembros, concretamente dos de ellos, Christoph Hoffman y George Harder, estaban eh bueno y tenían una interpretación de corte un poco más eh místico eh, y dentro de esa de ese corte místico pues estaban convencidos de esa segunda venida de, de Cristo, no porque hubieran interpretado eh, ninguna señal en concreto, sino más bien de una interpretación de, de las escrituras eh, en tono místico y ellos, eh, por eso se llamaban a sí mismo templarios, eh, interpretaban que el cuerpo de cada uno de los fieles era en sí mismo un templo y que eso iba a propiciar eh, la, el establecimiento del reino de Cristo en la tierra y que si ellos se establecían eh, en tierra santa, en, en el lugar más importante para la cristiandad pues iban a favorecer que, que Cristo eh, retornara, ¿no? eh, se produjera esa parusía de, de Jesús ¿Por qué decimos eh, templarios eh, nazis cuando nos referimos a ellos? Eh? porque esa tradición eh, religiosa se parecía bastante, ese misticismo se parecía bastante de los nazis Eh, bueno, en realidad no, no hay ninguna vinculación entre, entre estos cristianos eh, templers, eh, evangélicos, eh, al menos en sus creencias, con las, de los, con las de los nazis. Lo que sucede es que eh, bueno pues estos alemanes que estaban establecidos en Tierra Santa, cuando se produce el ascenso de Hitler al poder, pues bueno, como muchos otros alemanes que estaban eh, fuera de territorio alemán, Eh, ...acabaron seducidos por la, por la ideología nazi... ...y, y bueno, de los dos mil y pico templers que había establecidos en Tierra Santa... ...entonces un elevado porcentaje de ellos eh, se ve seducido también por, por esas ideas... ...y son algunos de estos personajes los que establecen sedes y delegaciones... De, ...del partido nazi en Tierra Santa en una época en la que eh, Tierra Santa era protectorado británico y, y bueno, y en la que todavía no había muchos eh, colonos eh, judíos, empiezan a llegar cuando el auge del, del nazismo eh, es muy alarmante en Alemania y hay una persecución ya contra los judíos, y muchos de esos judíos llegan a Tierra Santa y, paradójicamente, se encuentran allí estas comunidades de Templers que muchos de ellos, como digo, eh, se han convertido en fervorosos nazis, y bueno, de huir del, del nazismo en Alemania se encuentran estos otros nazis en Tierra Santa, que a pesar de que, el territorio está bajo protectorado británico, pues campan eh, en cierta medida a sus anchas, por lo menos hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial, y bueno, incluso se llegan a producir pues agresiones a, a estos los judíos, a sus comercios, un poco una reproducción en miniatura de lo que había sucedido en Alemania. ¿no? Es, curioso, es bastante, claro. Sí, sí, es una cosa sorprendente eh, que precisamente en lo que hoy es Israel eh, hubiese nazis y hubiese agresiones a judíos Por parte de estos grupos. Y es curioso que se hayan mantenido, porque dicen, bueno, pues estamos un tiempo, ¿no? Por, por, ellos cuando fueron allí, no sé si tenían ya esa fobia a, no, no, no. a los judíos, imagino que no, que tenían su ideología evangelista o neotemplaria, como quieran llamarlo, pero una vez que ya se encuentran con esa, esa ideología un poquito más radical, más nazi, lo curioso es que se mantuvieran allí, estando rodeados de gente de origen judía, porque imagino que en este grupo no hay ninguno, ningún mm. alemán de origen judío, No, no, lógicamente eran todos cristianos, lo que, lo que sucede es que, como digo, eh, estaba bajo protectorado británico, entonces eh, la presencia judía era todavía minoritaria era un grupo pequeño, luego va creciendo poco a poco y ya con, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial estos templers, estos eh, ciudadanos de origen alemán, pues son considerados por las autoridades eh, británicas como enemigos ¿no? eh, y había ocurrido también lo mismo durante la Primera Guerra Mundial y bueno, pues muchos de ellos son recluidos en campos de, de concentración podemos decir o campos de prisioneros eh, y algunos de ellos incluso son deportados Eh, parte a Alemania y parte de Australia, para eh, evitar eh, bueno pues eh, altercados y problemas con, con estos ciudadanos alemanes y sobre todo con aquellos que tenían una ideología nazi. Javier García Blanco, Mundo Bizarro, Templarios, Segunda Vinia de Jesús, Israel, toda esa mezcla se encuentra allí en Sarona, se encuentra en este grupo del que hemos hablado esta noche con Javier García Blanco. Javier, muchas gracias. Un abrazo. Otro.